Uh, has hecho un muy buen análisis, Valdeo. Y... Te felicito. Un abrazo. No me salía el de día, no me salía. Bueno, son los 63. Del alemán mento me se aparece. Estaba muy emocionado por por el tema, la verdad que emociona ese tema, esa canción. Así que bueno, quería no quería irme sin decir que era de día el que cantó esa hermosa canción de esperanza. ¿Seguimos en La Señal? Este año... ...nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiografía FM 89.3 La Radio Bonita...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 Siempre los lunes a las 22 con más música, noticias, reportajes. Dos horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. Fin de Espacio Publicitario.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 Dentro de eh, la línea interpretativa de nuestra historia en el presente, el tono de el que no cambia todo no cambia nada, me parece preocupante. Es decir, como no tenemos esto, no podemos exigir aquello. En realidad, la lucha política es más intrincada, se van logrando parcelas de reivindicaciones. Esto lo digo por experiencia y creo que... Si sí, algo se comprobó fue en la década ganada, donde se lograron cosas, unas y otras no. Pero las que se lograron no fueron obstaculizadas por las que no se consiguieron, sino que fueron pasos para poder avanzar en esa dirección. El problema de el absoluto a la hora de visualizar las modificaciones estructurales nacionales lleva a encierros radicalizados, donde solamente si planteas el cambio integral... de de un tramo hacia el otro, estás dispuesto a avanzar en las parcelas. Y yo creo en el avance conjunto de las zonas, de los segmentos de realidad y también la búsqueda del cambio integral. Nos dice Enrique Martín eh, que no haya ninguna posibilidad de golpe militar implica que sí puede haber un golpe judicial mediático parlamentario, tal como en los que derrocaron a los presidentes Zelaya, Lugo y Dilma Rousseff. Ocurre que el progresismo atrasa 40 años en el análisis. Como el progresismo gobierna hoy aquí, se requiere otro tipo de reflexión. Sí, ¿qué sería el progresismo en realidad? Porque yo siempre me niego a dejar de discutir de política si este es facho, aquel es progre, y después hay que hacer un análisis sobre él. Este, es interesante el tema. A ver, Lucio Pedro Avergastáin, ponte así su ingreso. Ah, no, pero me publicó un libro. Murieron para que la patria viva, 50 aniversario del 7 de septiembre de 1970, día del montonero. Bueno, y cuenta la historia. <risa> Gracias, Lucio. Un fuerte abrazo. Y encima me dice que sigue. Bueno, muy bien. este Lo voy a leer, lo voy a leer, eh, sin ninguna duda. Eh, Claudio Orellano se comunica con nosotros y nos dice esto. En Alemania ha dictado unas leyes Merkel donde aquel que no respeta la cuarentena va preso, va preso directamente, y en Australia, que es otra cuna del neoliberalismo, pero con una, a ver, con una arista, si vos querés, eh, con un perfil más humanista, entre comillas, en Australia, donde no hay grandes casos de coronavirus, hay toque de queda desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Eh, ¿Sí? Esto hay que destacarlo. ¿Qué le vas a decir a Merkel? Que es comunista, que es Valenzuela, Venezuela, chavista, le vas a decir a Merkel, que hace 15 años que gobierna Alemania y en Australia, ¿qué le vas a decir? Que ahí vol que volvió el comunismo en Australia, se impuso el comunismo, porque porque rige el toque de queda durante 10 horas, por favor. Son las maneras de prevenir a la gente, de cuidar a la gente, y también que la gente se concientice se cuide por sí misma, per se. ¿Seguimos en La Señal? Y aquí Emiliano Barraza nos habla de otra jornada de lucha en bimar en Moreno con la proclama del evangelio el patrón dotado de delirios místicos que se jacta de ser elegido para dar trabajo y combatir la miseria no es más que un explotador negrero y oportunista sacó a sus empleados en negro unos 70 aproximadamente cortando un alambrado y queriendo meterlos en camiones escondidos entre la carga para evitar que el sindicato de pastelero los descubra y denuncie hizo trabajar embarazadas y población de riesgo unos 17 casos de COVID-19 sin aplicar protocolo de más está decir que los compañeros que se acercaron al gremio los echó automáticamente. Y además está decir que esta acción es repudiada por el gremio de pasteleros y todos los sindicatos que integran la CGT Regional Oeste. No solo se exige la reincorporación, sino el encuadramiento y la inserción de las condiciones básicas de trabajo. Los trabajadores gráficos nos consustanciamos con los compañeros de Bimar y accionamos nuevamente cuando lo precisen. Arriba la cortina. Los barcos la fiesta hacia el mar. tira monedas al agua, con el viento sus Bien, programa, ¿no?, para, para reflexionar, para pensar, para tratar de entender de dónde venimos ¿eh? y en qué dirección estamos transitando en este momento. Eh, dice Pablo Gerardolano, eso dejáselo a los troscos, todo nada, lo que yo dije... Ya lo tuvimos. Hay que volver a las fuentes o indicios de que vamos para allá. Lo de Vicentín no lo fue. bien Levantamos la cortina, Nehuén. motor económico para ver eh, la nota de la que hablábamos recién también del área de seguridad y recomiendo el texto de Horacio Verbisky en el cohete sobre el tema seguridad, tiene un panorama bastante completo del conjunto, pero también hace eje en la cuestión. Levantamos y ya vamos al diálogo previsto. Damos la bienvenida a nuestro compañero Lucas y Punto de Partida. ¿Cómo andas Lucas? ¿Cómo andás, gabi Buen lunes. Eh, buen día, ¿cómo estás vos? A ver, ¿qué nos traes? Bueno, eh, escribimos con Leo, como todos los domingos, el panorama sindical. Hemos repasado el Día de la Industria, que en los discursos eh, vale remarcar, digamos, creo que son debates que, que se van a tener fondo en, en los próximos meses porque tiene que ver con el desarrollo de, de, del proyecto nacional. Miguel Acevedo, nosotros lo marcamos en el, en el panorama, la, la textual de Acevedo, recordemos el nombre de general de esa, lo que marcó es un diagnóstico, ¿no? De cómo cayó la industria, lo que dijo que entre el 2011 y el 2019 se perdieron 108.000 empleos en la industria, y marcó la fuerte crisis del 2018 y el 2019. Entonces, bueno, sabiendo que más del 70% del empleo tiene que ver con las pymes, la pregunta que nos hacíamos es, ¿cuánto de la alianza con un Unión Industrial va a generar desarrollo del proyecto nacional. Un poco eso también vos planteás en, en Fuente Segura, ¿no? Dando cuenta de los aprietes que está viendo en el marco de las telecomunicaciones y el decreto planteado por Alberto pero ahora tiene que aplicar el ENACOM. Hay claramente dos lineamientos en la UIA. Una cosa este chin y Manieto y otra cosa es Acevedo, ¿no? Acevedo que que bueno, también quiso estar en la alianza, estuvo la alianza del macrismo y fue expulsado porque el macrismo solamente integró al capital financiero internacional. Ahora, el desarrollo del capitalismo a nivel mundial expulsa a grandes sectores de, del capital. Entonces me parece que ahí hay, hay un debate sobre el futuro del trabajo Eh, también repasamos la propuesta de, del Kiki Trigo, de Ernesto Trigo, del de, Sindicato de Manufacturas del Cuero. Eh, desarrollaron la semana pasada una charla con abogados laboralistas cerca de 20 gremios para hablar de la jornada de 6 horas, eh, tomando experiencias en Europa, con el Sindicato Metalúrgico Alemán logró que en el marco de la pandemia se generalicen las 6 horas y lo que decía Kiki Trigo es que si eso no pasa, 500 millones de personas van a perder el trabajo por el desarrollo tecnológico a nivel mundial. Así que me parece que en el marco de este eh, capitalismo en crisis hay que poder discutir, bueno, siempre desde lo mundial, lo que pasa a nivel nacional, y bueno, fue un intento, ¿no?, a partir del día de la industria. Así es. Sí, per per percibí eso, por eso me interesaba hablar del panorama. Pero me avisaron de la producción que tenías otro tema, eh, por eso te había preguntado originalmente eh, qué nos traías. Sí, sí, eh, ahí vamos a escuchar dos testimonios, porque estuvimos con Úrsula hasta el sábado en la toma de Guernica, otros de los grandes uh -huh. temas, eh, La Tierra para Vivir. Vamos a escuchar a los compañeros referentes y después te, te cuento, Bavi. Dale. Esto se hizo masivo en menos de cuatro días, somos... En su mayoría, eh, vecinos de presidente Perón, que vivimos toda la vida acá. Yo tengo 25 años, hace 25 años que, que, que vivo acá y nunca tuve la posibilidad de poder tener algo propio. Eh, digamos, eh, ni yo ni, bueno, muchísimas de las familias que estamos acá. Como ustedes veían, eh, cuando llegaban, hay muchos countries que, que son... ...que están, digamos, cada vez comiendo comiendo más territorio y más terreno... ...y nosotros somos cada vez más los que optamos por pagar un alquiler... ...que hoy, a raíz de la pandemia, no, no podemos pagar... Y, ...y no podemos, digamos, sostener en ninguno de los puntos... Eh, ...como te comentaba antes, eh, acá, digamos, no es solamente un desalojo... ...sino que volver a ingresar a un alquiler nuevo... Eh, ...te demanda mucho, mucho dinero...